Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Glec. La escuela llega a tus oídos. Sins. Hola, estamos aquí en transmisión de La Radio 26 Voces Son las 2 y 21 de la tarde Estoy con mi compañera Belén Buenos días, Diego Buenos días, Belén ¿no? Y vamos a entrevistar a, a, a, a un compañero de La Radio eh, Se sí. llama Laura Hola, Diego, hola, Belén ¿Cómo están? ¿Qué están? Bien. Bien. a hablar de deportes, ¿no? ¡Sí! Cuéntanos eh, Bueno, empecemos por... Bueno. Ya no a hablar de River, ¿qué pasó? No, ¿Qué, pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con River? <risa> ¿Qué pasó con River? ¿Qué pasó con Y perdimos y y bueno, de... Pichón, de... pasión, Río, Sí, y una ¿no? y bueno, perdimos el Bueno, un equipo que... De... bueno, ya no. La verdad, bueno, no fue... No, la verdad, el Independiente, justo perdieron. Encima, sí. eso sería como nos humilló un poco, ¿no? Bueno, sí, un poquito. Te pero... comentaba un poco el partido, sí, sí. que salió mal. Parece que sí, parece que la defensa estaba mal hecha la voz. Sí. <risa> bueno, hablamos mejor, igual hablamos del otro partido, el mejor, el de Boca. Ah, ¿Qué? ¿Porque allá ganaron un acero sí. contra f Ah, sí, no ganamos. ganamos. ¿No? No, pero ganaron, por sí, lo menos. Sí, obviamente. Pero... Pero fue al revés, perdió River. Ay, bueno... Lo voy a contar después. Bueno, hoy ya juega Racing en ¿no? Madrid Cruz y dan un salto civil. ¿Y para vos cómo sale Racing? Oh, para, para, para cuando salga, bueno, yo ponle, no sé cuánto ponle que salga, uno a o dos a para hoy a la tarde. Okay. ¿Y el Mundial cuándo se va hacer y en dónde? El Mundial es en el 2018, pibe. ¿En Bueno, está bien. Empiezan las eliminatorias, vamos todavía a Argentina. Mm. <risa> Tiene que clasificar, ¿eh? Sí, siempre sí, clasificamos, no creo que no, en verdad. Tengo una pregunta, eh, Belén. Sí. O sea, ¿Te imaginarías que Argentina gane cuatro mundiales consecutivos, te imaginarías vos? Y... no sé, no lo veo muy posible que hagan cuatro veces todo seguido, pero espero que gane. O, ojalá, ah, ojalá, bueno, ojalá. Ojalá, que... pero no, no, no sé. Yo no tengo mucha fe que Argentina gane en mundiales, en los mundiales, los cuatro, lo que sea. Es que sería un milagro. ¿Dónde vas a jugar en mundiales? O sea, en, en Rusia. ¿En se juega? Rusia, después se juega en Qatar, creo. Creo que solo es. Ok. Igual falta. Sí, sí falta mucho. ¿Vas o a partir lo que se juega hoy, vas a ver? Si, Lanús Aldocibi ¿Y ese para vos cómo va? Horrible Horrible Los no. dos Los dos equipos son horribles No te gustan ninguno de los dos como no. juegas No Los dos son, juegan horribles ¿Para vos quién? Más o menos Más o menos va a ganar pros. Lanús, ponele Lanús, ok ¿Lanús? Si, sí, por ahí empaten, no sé ¿Y cuántos goles? 1 ponele, si empaten 1 a 1 Si pues, no, si, eros, si no, si no ¿Eh? ¿Tan malos son? ¿Tan malos son? Puede ser, puede ser que no. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Perdona, si nos quieres contar? No. Muchas gracias por compartir si esa información, Lautaro. No, de nada. Bueno, eh, son las 2 y... 35 de la tarde, y vamos a pasar un tema de Aron Chupa. tell you all. house. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese in Thank you. Voy a guardar esto. Hola, ya volvimos de, de, de la, la pausa. Son son las 2 y... Son las 2 y de la, la tarde. tarde. Y ahora Diego no, y Matías nos va a hablar un bloque sobre Maluma, ¿no es cierto? Eh, sí, hola, buen día. ¿Cómo andás? Eh, sí, vamos a hablar de Maluma, un cantante colombiano. Y no sé, hay muchas cosas de hablar de él. Está demorado de empezar, ¿no? Sí, sí. No y dígame, ¿cómo empezó su carrera? Y él empezó a los 17 años, eh, sacó su primer eh, álbum que se llamó Magia Y de ahí ya con un tema, eh, cantando con otro también, otro, otro chico Se fue generando más, lo fueron siendo más conocido Por uno de la temperatura, ¿La temperatura? Ahí, Sí, sí conozca ese tema, está bueno Sí, ahí se fue más conociendo Y bueno, escuché que, está, que iba a venir a Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí, ahora faltan pocos días, ahora el 17 de octubre llega, a Luna Park y el 16 al Colón. ¿Y uno ustedes va a ir? ¿Vos sabés? Y ojalá. No sé, ojalá. A Colón, ¿no? no, sé, vos, ¿no? Sí, sí, sí, capaz, ojalá. Sí. Ojalá que vaya Y bueno, y cuénteme algo más, no sé. Bueno, ¿Algo no más? Sé, no sé, cuen, No sé, cuéntenme, ¿cuántos discos tienen No sé. Tiene dos, el de Magia y el que sacó ahora uno nuevo es Pretty Boy, Pretty Boy. Y va a sacar uno más, ¿no saben? Sí, sí, va a sacar uno, pero no se sabe todavía el nombre, está... está... Está en proceso, sí, sí. sí, exactamente. Vos digo contame algo, porque te veo muy callado justo hoy. ¿No? Bueno, ¿No me estás preguntando nada a mí? Bueno, yo pregunto <risa> para los dos técnicamente. Sí, bueno. Contame a ah, vos. Pues, no sé, ¿qué querés preguntar? Sé que a vos también te gusta mucho Maluma. Sí. la cabeza así siempre. Sí. <risa> te, no sé, ¿qué tema te gusta más? ¿Te gusta más? Sí. Mm, no sé, no, sabía no sabías decirme. ¿No decirme? No. ¿No oí vos, Matías? No, todos están buenos, pero los de ahora, 2015 están, están, muy, están muy buenos Ok Carnaval, adicto, el y ese El chiqui, sí, está muy conocido, si no pasa ese tema, no sé, la verdad Por <ríe> los pasitos y tal Sí, sí. una vez bailaron el... ¿Una vez bailaron? Sí, un par de veces nos grabamos con unos amigos Y subieron? ¿No? lo subieron Lo subieron Facebook, ¿no es cierto? Sí Bueno, está bien Y no sé, ¿y la gira cómo va ¿Qué gira? Bueno, no sé, bien cómo están en todos no lados sé. Sí, sí, anda en, por todos lados. Estuve en, en Perú la otra vez y en Chile. Sí. Y ahora ya va a venir por acá el 17, ya que el 16, ya viene el vuelto. Bien. ¿Algo más que contar de Maluma? No sé. No, eso no, nada más. ¿Eso nada más? No hay mucha información, la verdad. ¿Hay mucha? No, como no, no sé... Bueno, no, otro día me contarán mejor, la verdad. Sí. Ok, sí. está bien. Gracias. Gracias, bueno, está bien, nos despedimos. Cerramos con el bloque de Maluma. Bueno, pues después, después seguiremos. Son las 2:30 de la tarde. Y van a pasar un tema llamado La invitación de Paloma. Por favor, la invitación. Haciendo en la recorriendo todo tu cuerpo. Siente no las olas tocando están la mar cuerpo ondula y que quería esperar a mis manos en un sitio que te hace temblar lo pregunte no me importa si besarte sea si un día En mi habitación Haciendo el amor Recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre y tú En mi habitación A solas los dos Recorrerte poco a poco No me digas que no neo music que tenemos una invitación para hola volvimos aquí otra vez para despedirnos de este programa de radio de hoy que hicimos sí creo que sí. ahora ese Gautaro por su bloque de reportes que gracias, nos ha dado bastante bien. información Antonio Covariado y Martínez y gracias por invitarme no y a vos, Belén Ay, de gracias, de Belén nada. Y, <risa> y, y, nuestro, y nuestro operador, Maylen Operadora Maylen Y a mi casco, casco Que son dos Que son dos, pero bueno, nunca entendí por qué, pero bueno. Son dos, pero para mí pero... Ok, nos veremos en la próxima emisión De, de y... la radio 76 Voces sí, sí. Y bueno, son las 2 y 38 de la tarde Y nos despedimos De esta, de, de esta emisión De la radio la radio <risa> Radio 26 Voces Transmitiendo desde Los Álamos, Ciudad de Bleu La escuela llega a tus oídos